bien Buenas noches, seguimos acá con la previa de la jornada 13 del torneo clausura del fútbol profesional venezolano, la cual dará comienzo este viernes eh, 13 de abril, viernes 13 en el día eh, donde la ciudad de San Cristóbal estará abriendo la jornada el Deportivo Táchira, 7 y 30 de la noche, recibiendo a similar de Trujillanos Fútbol Club, ¿no? un partido de, de rivales directos, puede decir ya que Eh, en lo que se refiere a lo que es la tabla general el equipo del Táchira se encuentra solo a diferencia de un punto 32 puntos tiene la orina negro 33 tiene el cuadro de Valera en estos momentos el cuadro Trujillano está ocupando la última plaza que da acceso a lo que es la liguilla presión americana entonces hay hay un punto de diferencia entre los dos conjuntos eh, a pesar de que no vienen con la mejor presión realidad, digamos, ambos conjuntos pues da, bueno, da a entender, sobre todo la gente de San Cristóbal que ya está está muy muy molesta con su equipo, pero igual no deja de ser un partido eh, atractivo considerando esta situación, ¿no? De apenas la diferencia de un punto para entrar a lo que es ese apreciado grupo para lo que es lo por la Liguilla Sudamericana. El partido, como estamos diciendo, se jugará en la ciudad de San Cristóbal también la jornada continuará este sábado en la ciudad de Barinas también un partido adelantado considerando que el equipo de Zamora estará eh, jugando Copa Libertadores la próxima semana entonces adelantaron el partido donde habrá otro duelo regional el cuadro que estrenará de, de Héctor Técnico este sábado estará recibiendo a Llaneros de Guanari a eso de las 6 de la tarde en el estadio La Carolina considerando que los, los malos resultados que ha tenido últimamente el cuadro Zamorano tanto en el torneo como en la Copa Libertadores ...han obligado a lo que es el despido... ...de su técnico Oscar Gil... ...quien ahora será reemplazado por su... ...por el que era su asistente técnico... ...el señor Julio quintero ...quien estará entonces poniendo este puesto... ...a lo que es hasta el final del torneo... ...Clausura... En ...el cuadro de Zamora que... ...viene en una mala racha... ...se encuentra en estos momentos... ...con en, un total de... 41 con perdón ...con 38 puntos en la tabla... ...general mientras que Llaneros está también muy cerca, apenas a un punto, de ingresar también a este lote, también tiene 32 cuadros puntos, al igual que el Deportivo Táchira, Víctor, ¿no? un partido interesante, este que estaremos en, eh, apreciando en la ciudad de barinas este sábado veremos si el cambio de técnico también le generará resultados, dicen que Escoba Nueva barre bien, en la mayoría de los equipos veremos si esto da resultados, ...a la gente de Zamora considerando también... ...la importancia de que este nuevo técnico... ...Julio Quintero anteriormente también dirigió... ...a este cuadro de Llaneros de Guanare... ...y pinta para un partido interesante en Los Llanos... ...sí, bueno... ...el Club de Zamora... ...se centrará en buscar un cupo internacional... ...luego de quedar eliminado... ...en la el Copa Libertadores... ...y de lleno a tener el chance... ...de optar por... ...por el campeonato... ...y bueno... eh. Y bueno, buen juego este entre el Zamora versus Llaneros, que bueno, Juan eh, Quintero, ex director técnico de Llaneros de Guanares, eh, va a debutar con el club Black Negro vs. sus ex dirigidos. Sí, por eso también eh, llama la atención este partido también no solo por ser un duelo importante regional sino también ver a ver si es, ah, se hace despertar el cambio de técnico al club de zamora y también la importancia de tener el, el director técnico julio Quintero, quien estará enfrentando a su ex equipo llanneros de guanare repetimos partido adelantado para este sábado 14 de abril en marinas veremos si llanero si mantiene esa buena actitud en este torneo clausura no este se logra le da para meterse también entre los ocho equipos que optarrán para el octogonal tiene 19 puntos en este clausura el cuadro de miguel Acosta este la jornada continuará el día domingo en el resto de las plazas hay siete partidos el domingo en Maturín a las 4 de la tarde el cuadro del Monagas Sport Club estará recibiendo la visita de uno de los equipos que está disputando el título como lo es Mineros de Guayana, otro duelo que se puede considerar eh, regional, considerando que ambos o conjuntos forman parte de lo que es el oriente del país Monagas que en su último partido de local venció nada más nada menos que al Caracas dos goles por cero en este caso se ha hecho un difícil de vencer el cuadro de Eduardo Borrero en su casa, mientras que Minero está sacando puntos tanto de local de visitante, quizás no ha sido tan consistente, pero está allí en la lucha por el título apenas a tres puntos de Lara, y si liga otro resbalón del cuadro larense, pues este equipo de Minero se puede meter ya lo que es, puede asaltar la punta de manera definitiva. Y le podría dar la, la posibilidad de obtener el campeonato y disputar la estrella no justamente con el club deportivo Lara. Por eso también consideramos un partido interesante. Monaga se encuentra también en la décima posición de la general con 36 puntos. Eh, necesitado también por de sumar, ¿no? considerando también que está en condición de local el cuadro de Maturín para permanecer en ese grupo. Ya que apenas tres puntos lo separan de lo que es el último cupo, lo que da acceso a esta ...a esta liguilla, el partido será a las 4 de la tarde... ...otro duelo del regional será también disputado en la ciudad de Caracas... ...el derbi capitalino, como lo han denominado hace tiempo para acá... ...el Deportivo Petare, se puede decir que entre comillas... ...estará recibiendo al Caracas Football Club en el Estadio Olímpico... ...de la UCB 4 de la tarde... Eh, partidos que esto siempre ha sido interesantes, desde que Petare se llamaba Italia anteriormente Italchacao, los partidos estos de la capital, pues la verdad que son muy parejos, sobre todo que en la apertura se dio sorpresivo, aquel sorpresivo resultado de 4 goles por 1 a favor del Petare en aquel entonces. Otro Petare. ...era otro Deportivo Petare... ...es un, un super torneo... ...el que se mandó en la apertura... ...con la presencia de Richard Blanco... ...en aquel entonces... ...ahora este el cuadro azul... ...no cuenta con este delantero... ...que se fue a Chile... ...pues las cosas han cambiado... ...la realidad en clausura es muy distinta... ...y veremos si el Caracas... ...aprovecha esta situación... ...para de, terminar de acercarse más a la punta... ...sí... ...será un juego... ...porque... ...dado que... ...Deportivo... ...Petare... ...aunque... ...no venga... ...en un buen momento... ...siempre... le ha jugado bien club rojo y bueno eh el caracajo del club tiene que ganar este partido para seguir para seguir Apirando. aspirando y en la lucha por el título de clausura bueno eh vamos a ver otro partido va a ser el arafo del club versus el arajo del club y buen juego este no de la autopista eh Eh, el club Granate tiene surgido de puntos para para, para sí, para salvarse, mientras que el club del Aragua tiene que seguir sumando puntos de cara a la octagonal o o para o para meterse en la liguilla, en la liguilla de sí de lleno. Sí, uh, eh, contando también que que Aragua ha seguido teniendo un buen un buen, ton, un buen torneo ...sacando puntos importantes ante los equipos grandes... no ...y ahora hay que ver cómo se portaría un Aragua Fútbol Club... ...ante un rival directo en el sentido de la cercanía... no ...o sea, es, es un derbi que, que siempre siempre genera expectativa... ...ya hemos podido observar en redes sociales y en comunicaciones... ...que la gente de Carabobo va a ir... ...ya le levantaron una función si no me equivoco que, que al estadio y entonces ya puede albergar gente y la gente de Carabobo va a ir, ojo, no hay trapos, ok, ni ni, ni juegos pirotécnicos ni ese tipo de cosas, pero la gente va, porque ellos dicen que, hablando hablo de la barra granate, no hablan de que a pesar de que no hayan trapos ni que hayan objetos con lo que ellos puedan hacer su, su popular fiesta en las gradas, el canto del fanático no lo calla nadie, ¿no? Y eso es importante acotar, que, que bueno, ya que hay presencia de público, esperemos que con la asistencia de la barra no se genere otra situación que pueda terminar otro en otro veto para el estadio, porque yo creo que ya sería definitivo que sigue jugando sin público, que hasta mejor le va. Bien, respecto de levantar la sanción a la cancha a Giuseppe Antonelli, ya podrá haber acceso al público, lo que no es seguro aún es la presencia de fanáticos del Carabobo no recordemos que en el partido de la apertura, o se tuvo que suspender el partido a falta de 10 minutos en Valencia y esto generó que, que los partidos entre todos conjuntos se ha declarado de alto riesgo no y por las mínimas condiciones de seguridad que ofrece también esa cancha pequeña recordemos que eh, la cancha fue suspendida por el partido por lo que sucedió con la visita del club deportivo Lara. no sé no es seguro qui sea la presencia ellos van, ellos van ellos aseguraron que van eh, y bueno hay que hay que estar bastante pendiente con eso sobre todo la, la parte directiva y lo, lo que es la logística y seguridad de la gente del aragua ...pendiente con eso y para evitar, ¿no? evitar que el objetivo no es que no vaya la gente al estadio... ...sino que no se generen situaciones que se entreguen consecuencias lamentables... Para, ...para el fútbol y para las mismas personas. Y considerando la importancia de este partido para el Granarte... ...que tiene 21 puntos, está fuera de lo que, lo que es la primera división... ...a sólo dos de la salvación...